Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2085 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos este programa escuchando a Alex Sintek. este es yucateco hasta donde yo sé, cantante, eh, buen compositor, buena música, buen estilo cuando dio rincón en el control operativo nos pone hoy a este gran compositor yucateco fíjese, nació el 29 de septiembre del 69 en Mérida, Yucatán, mejor conocido como Alex Sintek, él se llama Raúl Alejandro Escajadillo Peña qué bueno que se cambió de apellido Escajadillo Peña ¿no será tu pariente? Pues en una de esas jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿eh? <risa> Eh, buena música, buena selección aquí en Fórmula en los negocios. Gracias por acompañarnos. Eh, un jueves, viernes chiquito. Mire, ya la crioterapia tiene que ser prácticamente toda la semana porque el calor nos está agobiando. Por ahí leí una noticia en un periódico donde decía que un científico, un especialista decía que Mérida había sido o es el lugar más caliente en el planeta Tierra. Y bueno, pues yo lo dudé, no le creía esa y me metí, ya sabe, le pregunté a Mr. Google y pues no, <ríe> hay otros lugares, por ejemplo, en, cerca de Irak hay un desierto que tiene promedio de 70 grados centígrados en pleno desierto, nadie vive allá. Y hay otro lugar en Arizona también, cerca del desierto, donde hay un valle que le llaman el Valle de la Muerte que registra promedios de 60 grados centígrados. Así es de que siéntase bien, pues si estamos a 40, 41, pues es, es un paraíso, es la gloria. Es cuestión de comparación, pero bueno, bienvenidos a Fórmula en los Negocios. Con todo y calor o no, trataremos de hacerle a usted un rato fresco, agradable, con buenos testimonios, grandes invitados y buenos temas. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Roberto, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, este pues Robert, con esto que dices de 70 grados no me puedo imaginar estar viviendo en un lugar donde no, no, haya No, yo 70. creo que no o puedes sea, vivir, ¿no? Este, no no no puedes. No, no, pues sí, y a mire? la sombra Ni, ni en la no, ni nada, nada. Sí. Aquí puede usted vivir Mire, con dos cosas muy simples Uno, la piscina llena la maca. Y la hielera llena Y la maca, la maca es primordial aquí. No, Yo sé que muchos me van a decir Oye, yo no tengo piscina ¿qué quiero qué, qué que haga? Pues cómprese una palangana De esas de cubeta Que venden en de plástico, la llena de agua Y se sienta Con hielitos, es el mismo efecto la hielera, pues si no tiene hielera, una bolsa con hielo y pone sus refrescos Digo, para todo hay solución en la vida Y aprovecha para sentarse encima, porque también eso ha de refrescar mucho Pero o bueno. sea, remedio, Remedios hay, hay Así que, hay que no ser se creativos me No se me queje, hay que ser creativos Pero bueno, eh, déjenme les presento a nuestro invitado de esta noche Nos acompaña el licenciado Juan José Peña él es el dueño del restaurante La Mansión aquí en Mérida, mi querido Juan José ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido Muy bien, Muy bien buenas noches, muchas gracias de estar aquí nuevamente con ustedes Oye, bienvenido Juan José, otra solución para el calor, es irse a la mansión Claro, ahí con aire, ¡Ssh! sabrosito, fresco, una cervecita Pero bien fría Un vinito fresco, un, vin un vinito blanco para refrescar. Un vinito, claro, claro, no, son de sabroso. las mejores recomendaciones Sí, por ¿no? supuesto ¿Cómo has estado Juan José? Gracias por acompañarnos Anticipadamente te doy las gracias por... Abrirnos las puertas de tu restaurante el día de mañana que vamos a transmitir desde allá. Sé que tú por cuestiones de trabajo pues no vas a poder estar, eh, por eso te invité el día de hoy, pero te agradezco mucho. ¿Cómo va la mansión? ¿Cómo, qué, ¿Qué tiempo tienes? Eh, eh, platícanos. Bien, bien, bien, pues ya tenemos, ya vamos para el año y medio. Ándale, y qué día? rápido se pasa el tiempo. va Volando, impresionante. Sin embargo, muy bien, muy bien. Finalmente, ya cada vez nos va conociendo más la gente aquí claro. en Mérida, cada vez se va dando cuenta que el servicio es el mismo que México, se va dando cuenta que el producto es exactamente el mismo, que estamos tratándolos como se lo merecen a toda claro. la quintela y que finalmente pues estamos para servirles y ya nos ubican, ¿no? porque también era el tema de, de la ubicación un poco eh, atípica a lo que estamos acostumbrados, ¿no? un tercer piso, un claro. centro comercial, pequeñito, bueno, mediano, entonces complicado, pero ya afortunadamente y, y, y entre otras cosas gracias a ustedes, ¿no? que se ha dado no, a a conocer mucho cada vez. Oye, pero y pero creo yo, como dices tú, atípico tal vez el lugar donde está la mansión, pero un lugar privilegiado porque tienes una terraza, por ejemplo, en las noches hoy debe de ser fresco. No, sí, por pega supuesto. Llega el aire, o sea, estás estás en Esa un es buen lugar ventaja, y es buen espacio ventaja. además. Claro, sí, no no, inclusive hoy mismo en la tarde Todavía con, con calorcito, pero ya se soltó una brisa bastante fuerte en la, en la, en la tarde, en la terraza, pues corría muy sabroso el aire. Muy, muy a gusto, la verdad que está muy a gusto y ahí, ahí vamos dándole duro. Qué bueno. Pues amigos, yo <risa> les recomiendo que no pierda la oportunidad de ir a la mansión a conocerlo. Eh, eh, mire, mañana yo le hago la invitación, el evento que nosotros vamos a tener es privado, pero el restaurante va a estar abierto sí, por mañana para que toda la gente pueda ir. Y, y pues nos acompaña, ¿no? Tienes tienes precios accesibles, ¿sí? Sí, la, real, la realidad es esa, ¿eh? La realidad es que no es un restaurante caro, es un, un o sea, yo creo que está justificado el precio de acuerdo a la calidad y al servicio. Correcto. Yo creo que eso es lo importante. No, no, no, no estaba, o sea, es caro algo cuando está fuera de. Uh -huh. Pero yo creo que uh -huh. está dentro del contexto y que además en realidad sí es muy competitivo, es un precio muy muy muy competitivo y Máxima, que si tú puedes ir a un no se sé, vas con tu pareja pues compartir un buen corte. Correcto. No es que digas, "Bueno, es que un corte cuesta 200 y cachito, pero pues solo para mí." No, lo puedes compartir con tu pareja o si vas en familia pides dos, tres cortes y bueno, pues ya se hace una una mesa agradable además compartiendo, ¿no? Algo algo por muy supuesto. muy cordial, muy muy muy amable. Y además con promociones sensacionales que tienes en el restaurante, ¿no? Sí, sí, sí, digo, por ejemplo, tenemos el el escorche gratis, ¿no? Eso, si tú es eso llevas buenísimo. tu botella de vino Pues padrísimo, padrísimo, padrísimo sí, porque sí. finalmente si vas a partir de cuatro comensales comensales por mesa, pues hay dos puedes te descorchamos dos botellas de vino. Ah, mira, hasta dos botellas. Ah, hasta dos, sí, claro. Obviamente en compañía de tus alimentos, no no, por ya, Oye, el, agua, no, no el agua okay. con hielos. ¿no? No, no, no, ahí, este, muy muy a gusto, ¿no? Y digo, y ahorita, digo, la verdad si sí pega un, un vinito blanco para empezar, claro, ahí, delicioso. Este, un vinito rosado, algo rico, ¿no? Que uh -huh. se puede Digo, ya sea que lo lleven o ya sea que nos los pidan a nosotros, ahí ahí tenemos opciones y variedades muy buenas. Aunque ¿no? tienes muy buena variedad de vinos, sí, ¿no? Sí, sí, así es. Oye, supuesto. probamos el otro día el vino del mes, está delicioso. Muy ¿o? bueno, sí, sí, sí. Era, en ese momento nos tocó un carmener. Cormener, sí. Sí, sí, sí, una uva, que digo, es, es francesa como como la mayoría, pero chilena. Y se hace, sí, sí, en, en Chile riquísimo. agarró muy bien esa uva y... Maravillosa, muy, rico, muy, eh? muy, muy sabrosa. Oye, ¿cómo seleccionas eh, los vinos para ponerlos al mes? ¿Es a nivel de todos sí, los restaurantes? Sí, sí, sí. Ah, sí mira, lo que es el grupo IMC, tiene obviamente dentro de su corporativo una una, una gente que se dedica, ¿no? Definitivamente claro. a seleccionar los vinos, a seleccionar... Y nos da la directriz y que finalmente pues todos vienen, eh, por decirlo así, con el mismo grupo, ¿no? Oye, pero eso es importante porque entonces... Eh... A cualquier lugar donde vayas, en, a, a nivel nacional, donde vayas a una mansión, vas a tener el mismo vino, la misma calidad de comida, etcétera Sí, en cualquier mansión, Casa Ávila, Ginos, ah, okay, okay. Champs-Elicés, entre otros, ¿no? son son varias marcas que comparten el mismo vino del mes. Pues ahí tiene usted, amigos, la verdad que... No pierda la oportunidad, eh, la mansión está en Plaza Solar, el tercer piso, enfrente de San Antonio Kukul, a media cuadra del Pocito sobre la Avenida 49. Eh, ¿Qué le puede decir? Vaya para. Allá. Además, si usted dice que escucha Fórmula en los negocios, regalamos una copa de vino. Por supuesto. Se, que se sí. la cargas, por favor, a la cuenta de Laura, si eres eh, tan amable. De antemano. Sin ningún de, problema. Hay que darlo por hecho. <risa> Pero bueno, amigos, gracias por acompañarnos. Estamos con el equipo completo, Mari José, nuestro community manager. Aquí está para atenderle en todo lo que quiera a través de las redes sociales. En Facebook, Fórmula en los negocios. Y en Twitter, arroba en los negocios. Eh, hay que mantenernos en permanente comunicación. Es parte del éxito de Fórmula en los negocios. Eh, tenemos siete años al aire. Amigos, gracias, gracias a usted que nos acompaña todas las noches aquí en Radio Fórmula. Vamos a un corte comercial. No se vayan. Ahorita regresamos. No midas tu riqueza por el dinero que tienes. Mide tu riqueza por aquellas cosas que no cambiarías por dinero. En un momento regresamos. Si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta, tampoco. Continuamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios Y estamos escuchando a Alex Sintex Esta canción, Sexo, Pudor y Lágrimas Yo creo que una de las canciones más exitosas de Alex Fíjense que él, eh, pues es un cantautor muy eh, exitoso eh, Ha estado, ha, es ganador de dos premios Billboard Latino Ha sido cinco veces nominaciones al premio MTV Latinos Siete nominaciones a los premios Grammy Latino Y una nominación al premio Grammy La verdad que gran gran cantante, gran compositor eh, Pues muy joven, él de 1969, 45 años Es de tu época, Laura ¿No? Sí. Alex Sintek, ¿no lo conociste aquí? Sí, claro sí. que sí ni, ni sabes de quién te estoy hablando Bueno más, Juanelo, hágame el favor eh, ¿Cómo pueden ser estas cosas? Pero bueno Eh, buena música, buena selección, Juanelo. Eh, la verdad que aquí ya saben, Fórmula de los Negocios siempre hemos tenido para usted propuestas para pues, es, escuchar el programa relajadamente, divertidamente, eh, reflexionar con los temas y con los testimonios de los empresarios que vienen y nos acompañan a conversar con usted. Pero bueno, aquí estamos. Eh, en, en nosotros tenemos al arquitecto Juan Enrique Pérez en la línea telefónica él es el director de ventas de grupos Adás y mi querido arquitecto ¿Cómo estás? Muy buenas noches ¿Qué tal Robert? Muy buenas noches un saludo ahí a toda la mesa de trabajo y a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Fórmula ¡Qué bueno! ¡Qué gusto saludarte Arqui! ¿Cómo has estado? ¿Cómo va? En esta época de calor fíjate que me acuerdo eh, ¿Cómo diseñan y distribuyen ustedes las casas ...para que tengan la mejor orientación con relación a ser eh, ventiladas... ...y que no les afecte el cuando lo menos que se pueda el calor. Definitivamente, Robert, es parte de, de, de, del, del diseño y de la, de la idea de sustentabilidad... ...que tenemos que estar manejando y que eh, pues nos lleva esto, ¿no? A tratar de buscar que haya de iluminación natural, que haya la ventilación natural esténgorta nuestro querido nuestro querido mérida Así nos andamos horneando porque sí. con mucha ventilación natural pues también es aire caliente no claro. pero pero se ayuda a que el as sea el sol de la mañana que no sea el sol día tan tarde desde, desde el mediodía o de la o de la tarde lo cual pues eh, pues con todo el que sea aire caliente pues bueno no te está dando el sol en, en, en la eh, directamente en la tarde que se son más fuerte entonces esos diseños que se generan y que se hacen en todos nuestros desarrollos son precisamente buscando esa eh, calidad deaire eh, de, de vida que podamos estar teniendo dentro de las casas eh, tomando en cuenta este nuestro clima que a veces pues, sí si sí es un poco extremoso en el calor pero que se busca que se pueda tener esas esas características de confort en las viviendas que les ofrece grupos aci por supuesto y también el acomodo de la casa ¿no? en los espacios para que eh, bueno sabemos que pues el calor se acumula en muchos lados Y la circulación cruzada pues debe de tener salida del aire caliente de la casa ¿no? Exactamente, exactamente, se busca que sobre todo las, las recámaras tengan la ventilación cruzada Correcto. Y eh, en los demás espacios como son la cocina, la sala y el comedor Pues se puede estar ahí eh, eh, teniendo a través de ellos mismos eh, Entrada de aire por un lado y salida de aire por, por otra de las ventanas Aunque sea atravesando otros de los espacios para que eh, siempre se pueda dar ese confort no Correcto. es algo muy importante que buscamos tener y la orientación digo la orientación sabemos que te, te, se procura casi siempre tener bloqueado eh, con un muro ciego la parte del poniente que es donde pega el sol un poquito más fuerte uh -huh. en las ocasiones que no se puede tener así se busca que la ventilación sea la adecuada para que aunque tengas el poco del sol del poniente tengas una ventilación suficiente para que tus recámaras o tus espacios estén eh, tengan el mejor confort posible. Pues sensacional, arquitecto ¿Cómo vamos? ¿Qué tiene que hacer la gente? Porque, bueno, lo primero que yo hago Es invitarlos a que conozcan las casas Y la distribución Para que comprendan y entiendan Esto que estamos platicando Pero también, pues, las amplias avenidas Los espacios verdes Que eso también le da, pues, a una ciudad Una frescura, que no sea Puro pavimento man. No, claro, definitivamente, Robert eh, como, como bien dices Eh, todo, todo, toda esta parte de diseño de la amplitud de las calles que ayuda a que pueda circular mejor el aire a que haya las áreas verdes para que también eh, se pueda tener esas ese, ese, ese intercambio natural de temperatura eh, que no es todo que no todo sea pavimento sino que haya parte de esas de esas áreas verdes ayudan a que tenga esa, esa, esa, esa calidad de, de, de vida y calidad ambiental no y, y es más que pues, nuestros amigos que se acerquen no se claro. acerquen con nosotros a nuestros desarrollos eh, en, en los almendros tenemos por ahí de las viviendas eh, que todavía se bueno obtener con subsidio en los héroes tenemos las viviendas de a comedor separado las de dos las de dos pisos del modelo valladolid que tienen terrenos muy interesantes Algunos van claro. allá en terrenos de 10 por 22 las, las viviendas de dos pisos, de tres recámaras Aquí en las Américas, pues ya conocemos de los modelos Tenemos viviendas disponibles de la Mérida Plus Que conocemos todos de la do, de doble altura, que le ha gustado mucho la gente O del modelo Mérida, que tiene ahí un espacio Hermoso, muy agradable sí. Muy agradable, que, que combina la sala, el comedor y la cocina Con una barra de granito que que, que, se, que, que se entrega a la casa Entonces la verdad tenemos opciones muy interesantes, ahorita bueno, todos los amigos de Foviste que acaban de, de salir beneficiados en que en, en, en el, en la, en el en los cortes que va haciendo Foviste cada determinado tiempo, Correcto. ahorita salieron un, una buena cantidad de, de, de amigos que cotizan al Foviste que salieron autorizados, ¿No? Que se inscribieron en el sorteo de finales del año pasado, pero que acaba de darse la autorización de sus créditos, pues vengan, y conózcanos este fin de semana, aprovechen, claro. danse la vuelta, eh, conozcan cuáles son los los modelos y las opciones que tenemos para para ellos, y que puedan, eh, de alguna manera, eh, Aprovechar su crédito de una vez, integrar su expediente Recuerden que tienen muy poquito tiempo Tienen un mes para ya haber integrado su expediente Ahí está Entonces nosotros estamos para apoyarles Darles el mejor servicio, toda la asesoría Para integrar su expediente Y puedan llevar eh, su vivienda eh, De una vez, ¿no? Y, que, claro. y ya pueden casi, casi estar festejando el 10 de mayo mamá De una manera. vez Oye, ¿y qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que ir? ¿A dónde que Claro, que se acerque con nosotros a cualquiera de nuestros tres desarrollos estamos en Los Almendros, al teléfono 911-400, 911-400 en Los Almendros, en Los Héroes, es el teléfono es el 176 treinta, cincuenta, uno setenta y en los héroes, y las Américas es el 941 cuarenta y uno, veintiuno ochenta que nos llamen, que se acerquen, hagan de una chica, vengan a los, a los, a las eh, oficinas de ventas que están a la entrada de los desarrollos, aquí les damos toda la información, conozcan las casas, y aseguren su patrimonio, que es la mejor inversión que se puede tener en estos días. Así es, mi querido Arquit, pues te agradezco mucho que nos tomes la llamada, oye, nos vemos mañana, ¿no?, para festejar, ¿no?, allá en el restaurante en la mansión con nosotros. Claro que, claro que sí, será un, será un gusto. Te agradezco mucho, arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupos Adasi. Gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches, Robert. Hasta luego. Bien, amigos, ahí tiene usted, no pierda la oportunidad de pues, su patrimonio es lo más importante por lo que trabajamos. Bien, Laura, ¿por qué no continuamos con nuestro invitado y empezamos como cómo crear consumidores fieles? Ese es el sueño de cualquier Eh, eh, empresario comerciante no claro que sí Robert y fíjate que 4 de cada 5 personas dicen ser totalmente leales a sus marcas oye 4 de 5 personas es, es mucho, mucho, está muy bien 80% es, así es eh, un 80% y bueno aquí dice que, que los factores para conseguir a estos clientes fieles verdad es que la fórmula mágica es felicidad más confianza es igual a fidelidad. Pues yo creo que estoy de acuerdo con eso. ¿Tú, eh, Juanjo? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, ¿no? ¿Consideras la parte de fidelidad? Bueno, tú ahora con el restaurante, ¿sí has notado a la gente que es leal claro. al restaurante? Claro, la gente que se va satisfecha siempre se Correcto. va poniendo la camiseta, ¿no? Y lo Correcto. va uno viendo de que va regresando y regresa. ¿Por qué? Porque, bueno... Como dice ahí en, en el tema, no es, es, se sienten felices al, al sentirse bien atendidos, al estar bien, al sentirse en confianza, al saber que no les va a defraudar o no, bueno, se empiezan a ser fieles. Por supuesto. Y regresas, digo, y lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Con otras... Otras marcas, otras situaciones, bueno, pues, si estoy a gusto con esta marca, pues bueno, pues, es lo que hago siempre es, es lo que haces, bueno, tu ejemplo es verdaderamente sui generis, maestro Porque <risa> <risa> tú te compraste el restaurante porque te gustaba ir a comer a la mansión <risa> claro, bueno, pues, Donde hay tacos de tueta, no, pues ahí voy <risa> <risa> Claro, Así es, sí, es, es, sí. yo creo que amigos es importantísimo tomar en cuenta estos dos conceptos Felicidad más confianza o sea, cada vez que usted vaya a un lugar Busque si es feliz Le provocan felicidad Y segundo, si tiene confianza Sí, porque cuando se rompe una de ellas Una mala cara Una mala atención Goodbye es Y bueno, aprovechando el goodbye este, Nos vamos a un corte, ahorita regresamos Cuando menos lo esperamos La vida nos coloca delante de un desafío Y pone a prueba nuestro coraje Y nuestra voluntad de cambio En un momento regresamos la vida es como un eco Si no te gusta lo que recibes Ten cuidado con lo que emites Regresamos Razón de tus motivos Bien, amigos, regresamos, estamos escuchando a Alex Sintek, que buen nombre se buscó, la verdad que muy pegajoso, fíjense que él también ha compartido escenarios con artistas como Celia Cruz, Margarita la Diosa de la Cumbia, Juanes Gloria Estefan, Enrique Iglesias, Durán Durán, Shakira, Kyle Minog, Miguel Bosé, oye el cuate ha estado en Juan Gabriel, Yanmarco Noel Shajirs, ese sí no sé ni quién es, Armando Manzanero, Juan Luis Guerra, la verdad que eh, nuestro paisano, Alex, digo paisano porque yo soy meridano él, él también, este pues ha tenido buen éxito, él está vigente desde 1989 al presente, Alex Sintek, buena selección Juanelo, gracias, gracias amigos, también usted por acompañarnos, déjame decirle del 6 al 8 de mayo se realiza el Scaling Up 2015. No pierda este congreso, porque déjeme decirle que es, eh, yo creo que el primer congreso de innovación más importante aquí en el sureste, eh, que gracias a nuestros amigos de la Universidad Anahuac Maya, no lo traen, está dirigido a emprendedores, empresarios e inversionistas. Esto en el marco... ...de este congreso se van a realizar... ...lanzamientos internacional ...de la Feria Scaling Up Month... ...una plataforma completamente... ...en la nube, fíjese, esta plataforma... ...aquí la maestra Regina Garza... ...nos lo vino a platicar... ...en programa completo... ...a decirnos, eh, esta plataforma... ...usted va a poder participar... ...de manera virtual... ...en una exposición... ...entra desde su computadora, ve los stands... ...puede platicar con las marcas... Puede entrar a las conferencias, verdaderamente innovador la plataforma y el asunto. No pierda la oportunidad de asistir del 6 al 8 de mayo en la Universidad Nahuatl Mayab. Van a venir países importantes de Colombia, Chile y de Perú, de Ecuador y de Reino Unido. Vienen conferencistas para participar en este congreso. Para inscribirte es muy fácil métete a la página scalinaup.anahuacmayab.mx y te puedes inscribir. La verdad que es impresionante lo que la Universidad Anahuac Mayab... También usted puede escuchar a nuestros amigos de la Anahuac Mayab los lunes cada 15 días que nos van a traer temas y eh, pláticas y conversaciones muy importantes para todos ustedes. Déjeme darle una recomendación. Miren, nosotros aquí informamos en los negocios, la verdad que hasta hemos subido unos kilitos de peso porque tenemos a los mejores restaurantes de Mérida y la excepción no es el argentino. La auténtica parrilla argentina. 14 años en Mérida demuestran que es pues la auténtica parrilla argentina, la única parrilla Vaya para allá, además, hace un tomahawk, un kilo de carne con hueso, no lo puede usted desperdiciar. Obviamente, compártalo, pues no sea tan egoísta, pero si usted es de buen diente y se lo come completito, pues siéntese. Eh, sí, pídase una botellita de vino para que no le vaya a hacer daño. Para la digestión. Para la digestión, pero vaya al argentino. De los mejores restaurantes aquí en Mérida. Y, ya y no se olvide del está. tenedor libre de 299 libre. que puede comer de todo. Oye, eso es buenísimo, ¿no? Y además te incluye dos bebidas que pueden ser copitas de vino o cervecita. Claro. ahí está. La verdad que Aquí en Fórmula, en los negocios, los mejores restaurantes. Vaya al argentino a media cuadra de la Glorieta de la Paz, no tiene problema de estacionamiento, tiene valet parking y lo van a atender de maravilla. También, si usted dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino. A la cuenta Ahí de Roberto. Que... Muy bien. ¿Por qué no seguimos, Laura, con nuestro invitado y con el tema de hoy? Fíjate, Robert, que son tres cosas en las que una marca debe de enfocarse para poder crear esa fidelidad y mencionábamos hace rato eh, pues lo que viene siendo el estar feliz cuando vamos a un lugar ¿no? y eso es que trates como rey o bueno, él es el rey que se refiere a que el cliente es el rey y la clave es que aprendas a consentir al consumidor, que mantengas una relación más humana con él ...y que lo lleves a vivir una experiencia que lo haga sentir especial en todos los sentidos. Y qué padre es llegar, sobre todo hablando de un restaurante... ...que tengas esa cálida bienvenida, que tengas esa sonrisa al entrar, ¿verdad? Ah. Que, que sientas ese ambiente de, de, de un buen recibimiento... ...un ambiente limpio, un ambiente agradable... ...porque realmente cuando no recibes esto... De veras que... No, no te dan ganas de regresar, ¿no? No te dan ganas de regresar, de verdad. Sí, no, no, no. O de irte pronto, ¿no? Uh. Que, que que desagradable, ¿no? El que maltrato... Sí, sí sobre no, no, todo no, no. El, el trato de inicio, ¿no? No, sí, es importante recibir a la gente bien, procurar en todo momento hacerlo sentir bien, ¿no? Hacerlo sentir quiénes son, porque finalmente hay un, un refrán muy viejo, ¿no? El cliente siempre tiene la razón. Sí. Y tratar de darle la razón en todo, digo, es algo sus honrosas excepciones, pero generalmente tratar de hacerlo y de hacerlo así apapacharlo procurarlo, ver la, la, la manera que se sienta a gusto como Oye, en su y, casa, y, ¿no? Y sobre todo, Juan José, en, en la cuestión de la comida no para el mexicano qué importante es la hora de la comida, eh, yo sé por ejemplo que en la mansión pues este concepto de que te asan la carne en el anafre en de tu mesa ¿no? pues te hace sentir confiado, ves cómo marinan la carne, cómo la ponen. Tú puedes decir, oye, el término, eh, eh, y ahí está el, el, el chef o, o los asistentes de chef eh, asándote la carne. Es un concepto que tuvo mucho éxito claro. hace 57 años de la mansión, ¿no? Ah, afirmativo, sí, sí, sí, es correcto. La realidad que eso es que eso es muy bueno y es muy sano, porque además digo... Si vas con, con una familia, a lo mejor a ti te gusta un ter, en un término la carne y correcto, a mí me gusta en otro. Correcto. Entonces, si ahí te estamos haciendo por ejemplo, unas costillitas al jerez, por poner un ejemplo, son cuatro. A lo mejor la tuya la quieres término medio, a lo mejor la mía es tres correcto. cuartos. Y habrá quien diga, no, yo la quiero roja. Y bueno, pues ahí está la mano y cada quien la pide como guste y eso es una maravilla. Oye, y esos anafres, pues son, son únicos en la mansión, ¿no? Sí, o sea, sí, ¿cómo? sí. No los sí, he sí, visto sí. en ningún otro lado No, no, no y traen ahí adentro su, su, Se están es asando carboncito. al carbón también Sí, ¿no? o sea, sí, es lo, sí, es algo sui generis Sí, sí, sí, por supuesto, digo, finalmente ya Les va a dar su saborcito Sí, yo creo que le da un sabor especial A la carne claro Y, y mira que qué difícil es eh, eh, como En una franquicia Como la mansión, mantener el, el los, el, estándares, el, los estándares de calidad sí, sí. para que sepa igual bueno, si pues sí es parte de la capacitación de okay. la constante observación de que Correcto. igual, digo, de la misma forma la marca nos visita, nos checa y que estemos siempre al, al, a, como debe ser, sujetarnos al, a los estándares de calidad y el servicio, que es lo, lo, lo más importante y fíjate, hablando de una persona contenta también cuando Eh, tratamos muy bien a los clientes, los podemos convertir en embajadores de la marca Y Gracias. esto de embajadores de la marca, yo les llamo eh, un, un cliente pro, promotor Es un cliente sí. promotor, ¿por qué? Porque sale tan contento, que siempre está haciendo buenos comentarios de, de tu marca ¿Por y Así que es. y que siempre va a regresar con diferentes personas simplemente pero el hecho de que ven ven ven a probar conmigo, ya claro, de que se siente a gusto, de que sabe que lo vamos a atender de la misma manera cada vez que vaya. Entonces, eso te hace regresar. Eso es algo muy muy natural en todos los nosotros, ¿no? Que oye, ahí me tratan bien, yo ahí regreso. Y como como dices, efectivamente si a mí me trataron bien, yo de alguna forma paso la voz queriendo o no queriendo, ¿no? Claro. Dijo, bueno, y y bueno, según, según la estadística, bien. Juanjo el 85% de las personas regresan al establecimiento donde los trataron bien, acompañados. gracias es. O sí, sea, sí, sí. eso ya te va dando el sistema de voz a voz y multiplicación, en, y sobre todo en un mercado tan competitivo. Claro. Sí, Aquí en sí, la Ciudad sí. de Mérida se han abierto cualquier cantidad de restaurantes. Una y, oferta y, gastronómica muy grande muy impresionante, muy Impresionante, pero en términos de 10 años Juanjo, sí. porque eh, Antes, pues, pues no sé no Digo, tú opciones. te acordarás, no había más claro. que dos O uno Estoy hablando de hace 15 años Sí, las opciones eran muy reducidas De hecho, sí. pues ha habido mucha, mucho, muchos cambios no Evolucionando unos Otros cambiando, otros ya se fueron otros Muchos han llegado eh, Estadísticas fuertes, ¿no? Y la verdad, una oferta muy grande aquí en Mérida Es muy competido Afortunadamente, porque eso pues, te da toda la opción de, de elegir y de ir a donde te traten bien. Bueno, además, tú tuviste la oportunidad de elegir dónde abrir tu restaurante, ¿no? Claro. ¿Y por qué elegiste Mérida? Bueno, pues porque de aquí es la family, es que estamos muy a gusto todos. <risa> Fíjense, amigos, así es como eh, los conceptos estos interesantes de... ¿por, ¿Usted por qué puso su negocio? Que sería una claro. pregunta importante, ¿no? Porque empieza con... El, el lo que le vas a ofrecer a tus clientes así es fíjate que casi siempre los empresarios que abren su negocio pues porque en este negocio se gana buena lana si no, esos son no, bueno. los que quiebran más rápido claro, yo creo que eso es secundario, lo importante es que hagas algo que te guste, es que te sientes a gusto y que lo, lo haces con el gusto de servir, con el gusto de es hacerlo correcto. y si eso te retribuye, que bueno ¿no? que mejor todavía, pero no tiene que ser lo, lo primero, yo creo que eso es secundario lo que hagas es que hagas algo que te mantenga bien, que estés a gusto, que estés contento y lo demás es lo de menos Y bueno, pues dichoso tú porque pues Sigues comiendo en la mansión Híjole, para que digo que no que sí Para que digo que no que sí, sí, verdad Bien amigos, gracias a todos los que nos Siguen a través de redes sociales Mi queridísimo amigo Carlos Fletcher te agradezco tus comentarios, mi querido amigo. Eh, eh, no, no hacemos comentarios políticos, pero bueno, gracias por escucharnos y estamos aquí en Fórmula en los Negocios. Eh, acuérdese que estamos en permanente comunicación con usted a través de nuestras redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Comuníquese con nosotros, contestamos todo lo que usted quiera. Discúlpeme si no contesto preguntas políticas, pero... Pues no es un programa político Y ya estamos hartos de tanta eh, Información política que nos pone Pero bueno, vamos a un corte comercial Y ahorita regresamos Cuando veas a un hombre bueno Trata de imitarlo Cuando veas a un hombre malo Examínate a ti mismo En un momento regresamos La vida no ha sido la fiesta Que habíamos imaginado Pero ya que estamos aquí, bailemos Continuamos Qué linda canción, amigos, esta de más fuerte de lo que pensaba. Yo creo que a todos en alguna ocasión en la vida nos hemos dado cuenta de esa reflexión, ¿no? Soy más fuerte de lo que pensaba. Buena selección, Alex Sintek, aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias, Juanelo. Por acompañarnos con ellos yo sé que usted va saliendo de trabajar rumbo a su casa, hace calor, súbale al aire, súbale al radio, baje la velocidad para que enfríe bien el compresor y quédese con nosotros. Acuérdese que ya en esta temporada de calor es crioterapéutica 100% toda la semana, todos los días, no se le olvide cargar su hielera, es muy importante andar... Eh, siempre hidratados y la hielera, créame yo ya estoy buscando prototipos de hielera porque vamos a mandar a hacer unas hieleras de Fórmula en los Negocios y las vamos a regalar para que usted esté pues este al tono con nosotros en Fórmula en los Negocios, vamos a traer la hielera acá para tomarnos unas fotos para que vean que si sí hacemos eh, eco a nuestras sugerencias eh, crioterapéutico el asunto, déjeme darle una recomendación amigos, ¿le gustan los mariscos? Miren, llegó aquí a la Ciudad de Mérida uno de los restaurantes íconos en Mariscos del Pacífico. Estos son famosos en México. Pues miren, los camarones al aguachile, el pescado zarandeado. Eh, la verdad que no pierda usted la oportunidad de probar estos platillos auténticos en este restaurante. Mi gusto es allá en Plaza Mangus, en frente de City Center. Eh, tienen una decoración muy, muy fresca Eh, eh, la verdad que los mariscos están de primera, tienen platillos exclusivos, tienen en la mesa, déjeme decirle, cualquier cantidad de botellas de salsas de todo el país y eso es maravilloso porque hay salsas, por ejemplo, la huichol que tanto gusta, hay salsas que pues no las encuentran en todos los restaurantes y además los mariscos frescos, bien hechos y al estilo del Pacífico. Además... Fíjese, como le digo, aquí siempre los mejores restaurantes aquí en Fórmula en los Negocios. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar la primera cerveza fría. Si usted llegó dañadito, porque en la noche anterior tuvo ahí alguna pachanga, pues pida un caldito bichi. Es un caldo de camarón con pulpo. Levanta muertos, nomás le pone limón, bastante chilito. Le puede poner habanero, pídalo con habanero. Sí. Y hombre, a seguirla eh, <risas> Y también pruebe los camarones Cocosteños que son empanizados Con coco y en salsa de mango Que son una especialidad De mi gusto, es riquísimos También los camarones mi gusto es Que son rellenos de queso manchego, atún Y envueltos en tocino Ahí está Y pues bueno, para rematar, pues un carrusel ya de una vez, que trae filetes arandeado y un combo con 10 camarones de la mejor selección de la cocina caliente, de ahí de mi gusto es. Bien amigos, eh, gracias, vaya para allá, no pierda la oportunidad de hacerlo. Nos acompaña el licenciado juan Juan José, José Peña. Peña, él es el dueño y director de el restaurante La Mansión. Estamos hablando de cuáles son las condiciones de crear consumidores fieles. Fíjense, déjenme les doy un par de datos. Eh, siete de cada diez consumidores fieles visitan su lugar favorito al menos una vez por semana. Amigos, estos son datos para que usted vaya tomando en cuenta y reflexione cuáles son las estrategias que tiene que hacer para tener clientes fieles. Y consumidores fieles. Otro dato, 55 de las personas se cambiaría a la competencia si éste le ofrece un programa de lealtad. Qué importante. Sea? Esto yo lo vi en las aerolíneas y, y qué importantes se volvieron los famosísimos puntos. Tú que sí. viajas mucho, Juan eh, José, qué importante se volvieron esos. Sí, se van eh, creando fidelidad. ¿eh? Es, eso es algo muy importante porque finalmente tienes beneficios. Claro. Tarde que temprano eso te va dando beneficios Y además te vas distinguiendo de los demás Por supuesto Y bueno, hablando de estos beneficios De lealtad en La mansión está por, por lanzar Bueno, estamos Ya lo tienes ¿no? Sí, sí, sí, tenemos una tarjeta de cliente distinguido Que de okay. hecho se maneja por el grupo Por parte de IMS ¿eh? okay. La cual tiene una serie de beneficios que Lo, lo importante de los beneficios Que no es solo, solo para la mansión de aquí de Mérida ah, que Es sea, para lo, aquí tú acumulas puntos en la mansión de Mérida y los puedes gastar en cualquier mansión que se te ocurra en la República Mexicana Oye, pues en cualquier buenísimo. casa Ávila en Bistro Mosaico que es comida francesa, en Cucaramácara que es comida mexicana en Corona Bar en Champs-Élysées, tú tú los, Oye, los puntos que acumulas aquí, te los gastas allá o viceversa, si tienes puntos allá bueno, pues vienes te los gastas acá y Bueno, porque yo es estoy seguro que hay mucha gente que a lo mejor ya tiene la, la tarjeta de cliente de, distinguido, de, así de, se de llama. De a la mansión en México, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Que digo, hay varias categorías, pero digo, vayamos a la básica, que te bonifica el 10%. Por ejemplo, tú vas, consumes 300 pesos, por decir una cantidad, se te acumulan 30 pesos para tu siguiente visita. Ah, o se lo vas te acumulan. Acum o sea, sí, claro, en la tarjeta la, vas llevando tu, tu, tu acumulación. Y bueno, y te da otros otros beneficios, ¿no? A reserva de los que tenemos para todo el público que, que va por primera o por segunda, o por quinta vez, digo, a reserva eso, tienes otros beneficios con esa tarjeta. Cada que vayas, se te eh, el día de tu cumpleaños, ahí sí te quiere ser el día de tu cumpleaños, se te obsequia una botella de vino. Ah, muy si bien. Si tú vas el menos de día y eres cliente distinguido con tu tarjeta, te obsequiamos una botella de vino para celebrar con tu, tu, tu, tu cumpleaños. Oye, pues eso está aparte de que eh que tú no pagas tu comida ese eh, día. Exactamente, okay. porque eso es todo el mes, o sea, okay. si tú eres de mayo, okay. todo mayo no pagas. Okay. O sea, esa es otra, ¿no? Obviamente se te garantiza disponibilidad de mesa no solo en los que están, bueno, no, no solo la Mansión Mérida, en cualquier mansión. Si tú eres cliente distinguido, hablas, das tu número de cliente distinguido de grupo IMC y te tienen que dar tu mesa a comodidad de lugar, así digas, "Oye, voy a la Mansión de Palmas, a la okay. Mansión de Insurgentes, okay. al aeropuerto, que luego está saturado", bueno, tiene la obligación de darte Tu, tu mesa en los 15 minutos. Oye, pues eso está muy bueno para todos los que viajan. Yo conozco muchos pues sí. empresarios que que viajan y andan buscando lugar en la mansión del aeropuerto, ¿no? No, es importante ahora que vayan a la mansión, que regresen a la mansión, que pidan su tarjeta de cliente distinguido. Y también hay de mujer distinguida. Los Ándale. beneficios son los mismos de unas que unas azul, una rosa, uno para caballeros, uno para damas, y bueno, eso adelante ahí las tenemos y, y o sea lo es que único que tengo que, que hacer es ir al restaurante consumir y, consumir y la pido. para que ahí se te va acumulando y te, te... registran, piden tus datos y ya te dan tu tarjeta y se manda todos los datos al corporativo para que finalmente tú tengas esos beneficios en cualquier restaurante de, de, de IMC oye pues muy, oye por qué no te traes una, cada uno de los restaurantes de IMC a Mérida <risa> y sea, sea maravilloso ahora, ahora, que, se puede. <risa> ahora <risa> que se pongan, se pongan a se mano jajajaja <risa> Oye, qué importante, amigos, es reflexionar sobre, pues, qué está usted haciendo en su negocio para tener estas estrategias de fidelidad, porque Así es. Pues son básicas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es que, como lo platicamos, es tanta la competencia, hay tantas calidades tan buenas en aquí en Mérida y en todos lados, que bueno, pues hay que tratar de distinguirse, de ir innovando, a lo mejor sí algunas veces imitando cosas que vemos claro, que valen la pena. Yo creo que es algo sano y bueno, que finalmente el beneficiado siempre es el, en este caso, el comensal. Correcto. Aquí lo importante es, mire... No pierda la oportunidad de ir a comer a la mansión, además de los beneficios que tiene la gran calidad de la comida, los platillos originales que, que, que tienen para, claro. para... que son desde hace 50 y tantos sí, años. ya, cincuenta ¿no? 58 ya. Cincuenta y ocho años. Man. Así es. Qué fácil se dice. No, Oye, bueno, esos tacos de tuétano, amigos, es que de veras... Uy, eh, Pues ya hasta me dio hambre. Man. Oye, y, y abres de, desayuno, comida y cena. Todos Efectivamente, de la desde semana. las 8 de la mañana estamos abiertos. Oye, y nuevamente, pues te quiero agradecer y al aire el que nos hayas abierto las puertas del restaurante para no, no, mañana. No, no, al contrario, es un festejar. placer, es un placer que, que se haga desde ahí, de verdad, es con todo gusto. Muchas con gracias. Gusto. Mire, usted puede ir al restaurante, va a estar abierto, y pues ahí vamos a estar y vamos a compartir con usted el Eh, eh, porque en el restaurante, ¿cuánta gente cabe en el restaurante? Como 120 personas. Guau, wow, pues está sí está bastante amplio, pues no se pierda la oportunidad de hacerlo. Mi querido el eh, licenciado Juan José Peña eh, dueño y director de la mansión, gracias. ¿Dónde está la mansión? ¿O el teléfono para que se, se, se, se vayan para allá? ¿Para que hagan las bueno, reservaciones es. en el restaurante? Eh, Plaza, Orisa, Solare, Plaza Solare, Plaza Solare eh, está piso. efectivamente ahí a calle media del Pocito si, usted, si ustedes vienen de Paseo Prolongación Montejo Hacia el Club Cumbres Pasando el Pocito, calle y media Del lado derecho, es una plaza Se identifica perfectamente no, En frente de la San Antonio Cucul Y el teléfono es 688-3505 Repito, 688-3505 Muchas gracias Juan José. Gracias por invitarme Gracias Robert, gracias Juan José Bien amigos, esto fue una emisión más De Fórmula de los Negocios, la fórmula Del éxito, porque recuerda